La Glorieta, con r o s m a r í Alonso. Esta semana, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Consejo en el que pedía la suspensión cautelar de los recortes del trasvase previstos en 2026 y 2027, porque no hay nada que suspender, ya que estos recortes no se han aplicado. Y los que sí, los que han comenzado este año, pues el Gobierno de Chimopuch no los impugnó. Bien, pues la decisión del Tribunal Supremo pone de manifiesto que se ha defendido este trasvase desde el Consejo sin argumentos serios, y los regantes lamentan ahora. Que se haya perdido la oportunidad de haber presentado un contencioso contra el gobierno de Pedro Sánchez más contundente desde la unidad política. Y por otro lado, para apaciguar los ánimos entre los regantes, el gobierno ha aprobado hace unas semanas medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía. Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, l muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo habéis visto estos movimientos? Empezamos con el más inmediato, el último, el del Tribunal Supremo. ¿Se veía venir?、Eh, la verdad, que el tema del Tribunal Supremo es algo que todos sabíamos que era muy difícil. Es verdad que es la primera, la primera contestación que dan sobre estas medidas, estas medidas cautelares. Y como has comentado, claro, resulta que se piden medidas cautelares para dentro de tres o cuatro años, que supuestamente entonces ya estará resuelto. El, esperemos que esté resuelto el contencioso, ¿no? el, el grande, ¿no? que es el que confiamos、eh, que podamos conseguir、eh, de, o sea, que, la, que el tribunal se dé cuenta que tenemos la razón. n o、eh, Como en este caso la a y n d a valenciana no, no recurría a esa subida a siete metros cúbicos, pues bueno, era algo predecible.、Eh, nosotros seguimos insistiendo y segui nosotros en nuestro recurso decíamos que el daño se producía desde el primer minuto. Es decir, que ya cuando se subía de 6 a 7, ya teníamos un, una pérdida patrimonial muy importante, pérdida de puestos de trabajo y pérdida de, de muchas producciones, con lo cual esperemos que, los, que esa petición de medidas f u t i l a r e s que hemos hecho nosotros, sí que el tribunal las tenga en cuenta y entienda que nosotros hemos pedido otra cosa, que no es la que ha solicitado la g e n e t a avanziana. Pero esto es como marear al alto tribunal, porque no solamente el recurso de la, del consejo ha sido del gobierno, es que se han adherido ocho ayuntamientos más. ¿Sabéis si el del ayuntamiento de Elche iba por los mismos derroteros? ¿También pedía la cautelar para dentro de dos o tres años, para el 2026-2027? Pues no estoy seguro, pero sí, yo creo que sí que se adhirieron al, al recurso de la a y u n t a m e n t o de e n a pero no te lo puedo asegurar al 100%. Bien, pues este es el panorama, y con este panorama hemos visto que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar su Consejo de Ministros、eh, un paquete de ayudas urgentes, un decreto de la sequía. ¿Qué valoración hacéis vosotros? Bueno, este decreto, lo ha, si lo ha aprobado, es porque estamos en una situación muy, muy complicada en toda España. ¿no? Realmente, esas medidas que se van a aplicar、eh, ahora mismo no nos afectan al 100% a nuestra cuenca. Porque、eh, tan, nosotros, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, se tiene que poner en marcha ese decreto de sequía también. Tenemos una junta de gobierno este, este viernes, una junta de desembase, que en esa, bueno, nos veremos en qué situación estamos, porque lo que tiene que hacer es que pasen dos meses que estemos en, en emergencia. ¿no? Esto es lo que hablábamos、eh, a finales de año, que parece que íbamos a entrar en esa situación extrema de emergencia. Luego no entramos porque se produjeron lluvias y entraron agua a los embalses de Entrepeñas y Buendía. Pero lo que tiene que suceder a partir de ahora es que la Confederación del Segura ponga en marcha ese decreto de sequía y entonces empecemos a beneficiarnos de todas esas medidas que anunció el Gobierno.、Eh, es verdad que la, la propia Confederación ya ha puesto en marcha el, el iniciar en los trámites ambientales para poner en marcha los pozos de sequía, que esto es una, una, una buena noticia. Porque desde luego estamos viendo que hasta el mes de mayo hemos estado en nivel 2. Que bueno, quiero comentar que todavía no se ha publicado en el boletín oficial, no sé por qué, porque siempre se publica una vez que se, que se aprueba ese nivel 2, que es, es obligatorio, pero no está publicado, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Pero bueno, lo que quiero decir es que entramos en una situación ya de no estar en nivel 2. Ya hemos visto que la ministra, cuando estamos en nivel 3, Eh, no envía el 100% los 20 hectómetros que podría enviar, con lo cual, pues bueno, tenemos que pensar en, en a ver si se ponen en marcha esos pozos de sequía, que puede ser unos volúmenes importantes de agua, y después, pues bueno, como no tenemos más remedio, tenemos que tirar del agua desalinizada、eh, en la medida que podamos. ¿Qué, qué, ¿Cómo está la situación en estos momentos en el Candel? ¿Las lluvias de la pasada semana、eh, están beneficiando en algo o el pedrisco que ha caído en algunas pedanías ha perjudicado? ¿Cómo, cómo estáis viéndolo? Pues la verdad es que se,、eh, empezamos el año bien, pero claro, resulta que、eh, está lloviendo ahora, pero llevamos desde enero llevamos cuatro meses o cinco sin llover absolutamente nada. Esto que ha provocado, pues que el consumo se haya disparado, pero muchísimo.、Eh, es verdad que el año pasado, en, febrero, en marzo y abril, llovió y los consumos fueron muy bajos, se consumieron en torno a 300, por ejemplo. Hablando de una comunidad en el canal que está modernizado, se consumieron en torno a 300.000 metros cúbicos y este año en esos meses están consumiéndose más de un hectómetro, ¿no? tres veces más de lo que se consumió el año pasado, con lo cual. Eh, precisamente ahora pues bueno vamos a tener que sacar cuentas de verlo las previsiones que tenemos con los trasvases q u están aprobados y sacar cuentas porque evidentemente、eh, ahora empieza la calor de verdad El, hemos tenido unos meses muy calurosos pero ahora viene a partir de mayo junio y por supuesto julio y agosto、eh, pueden ser muy duros desde luego Los pozos de sequía del Segura, ¿qué recursos,、eh, qué cantidad podría aportarnos? Bueno, estaban hablando de que en principio serían 40 hectómetros cúbicos, pero que podían llegar a más de 100, ¿no? Todo dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Vamos a ver, porque no sé si los pondré en marcha. Según dijeron, lo tenían ya preparado para ponerlo en marcha lo antes posible, pero ya te digo,、eh, tenemos la reunión esa y veremos a ver qué nos cuentan. Bien, pues lo más importante, evidentemente, son esos pozos de sequía.、Eh, pero también hay medidas,、eh, nos dijeron, nos vendieron que cuando se aprobó ese paquete de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, una de ellas es que os van a perdonar pagar el canon.、Uh, concretamente, ¿a qué se refiere? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? porque todavía tenemos que ver bien、eh, un poco las entrañas de eso. Porque hablaba de un canon, o sé si hay, habla de todas las tarifas, habla solo del tasazo, habla, tenemos que verlo. Y luego también hablaba de que para tener esa reducción se tenía que haber,、eh, teníamos que haber recibido、eh, como mínimo un 50% menos de los recursos que teníamos en concesión. Entonces, hasta que no se decrete el estado de sequía aquí en nuestra cuenca, Entonces tendremos que hacer cuentas y ver si vamos a poder entrar dentro de esas medidas o no. Y si no, en todo caso, pues me imagino que para, para el próximo año hidrológico, desde luego, que sí que podremos otorgar las ayudas. ¿Estáis pendientes de la reunión, de que se pongan en marcha? Y mientras tanto, ¿qué cultivos son los que peligran? Bueno, nosotros ahora, sobre todo la hortaliza de verano, es lo que se está poniendo en marcha y es lo que más puede peligrar. Y luego, por supuesto, la granada、eh, ya va a necesitar empezar a h e c e r agua y no puede quedarse sin agua. Desde luego que, que nosotros vamos a seguir trabajando. Por eso, fíjate que yo empezaba hablando de, de agua, ¿no? de esos pozos de sequía, más, más que el dinero, ¿no? porque, porque lo que nosotros necesitamos es agua y luego bueno, todo lo que podamos conseguir de, de ahorros、eh, de, en todas esas, en, en, sobre todo en el pasazo, ¿no? que tanto daño nos está haciendo. Pero para nosotros lo fundamental es disponer de agua y estamos trabajando en ello para poder tener lo máximo posible. También le hemos pedido al Ministerio, por si acaso, que nos, que nos autorice a b o t a, a r al agua de la desaladora de Alicante, pues para tener un poco todos los recursos que pongamos y aquí le hemos pedido, evidentemente, que nos tiene que subvencionar el agua también al mismo precio que, que en este caso está la de Torrevieja. Y luego veremos a ver también si no sé si por parte de la llenita v a l e n c i a n a este agua la podrían subvencionar. Ya hemos llegado a un acuerdo con ellos, ya parece que está todo aprobado, que, que las comunidades de regantes de Alicante nos vamos a beneficiar de 10 céntimos más de subvención para el agua de salada. Con lo cual nos da un respiro también, porque en lugar de, de, de ser un entorno a 45 céntimos, q u é es lo que nos cuesta el agua de salada real, el metro cúbico, no esos 32 que muchas veces he hablado, porque esos son. 32 más pérdidas, más el IVA, más el peaje, que esto se va a 45 céntimos. Pero bueno, con la subvención, además de la lleneta valenciana que vamos a poder optar, estamos h a b l a n d o que estaría en torno a 35 céntimos, que es un precio que, que bueno, que si tenemos algo de agua de trabas y podemos ir haciendo un mix de precios, pues podremos, podremos pasar esta sequía a lo mejor, bueno, intentar pasar lo mejor posible. Pero, ¿todas estas ayudas, estas subvenciones, tienen fecha de caducidad o se mantienen hasta que dure el estado de emergencia por sequía? Bueno, en este caso, la General Valenciana nos ha anunciado que, va,、eh, que estas ayudas van a ser desde el 15 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2023. Bueno, ojalá que、eh, el Gobierno que esté en, en noviembre, que como tenemos elecciones ahora en unos días, prorrogue estas medidas, ¿no? Porque. El agua de salada nos va a hacer falta、eh, seguro, porque el gobierno decía que, que cuando recortó el trasvase íbamos a tener agua de salada suficiente, cuando nos hemos cansado de decir que nosotros el agua de salada nos hacía falta antes de que se recortara el trasvase, con lo cual no tenemos muchos más recursos para complementar ese agua que ellos dicen que teníamos agua suficiente para, para ese recorte. Y por último, ¿los recortes ya、eh, se están notando? ¿De qué forma?、Eh, ¿Qué efectos está teniendo la aplicación del nuevo plan hidrológico aprobado por el Consejo de Ministros? Pues、eh, nosotros desde febrero hay que pensar que cada metro cúbico, que en este caso se ha subido de 6 a 7, estamos hablando de en torno a 3 hectómetros cúbicos menos mensuales. Con lo cual, pues, si contamos tres meses, pues ya tenemos. tenemos 9 metros cúbicos que ya no los tenemos en los embalses y que van a hacer cada vez más difícil la posibilidad de, de aprobar t r a s b a s e s Es evidente. Y claro,、eh, no quiero ni pensar un año que ya sean 31 hectómetros cúbicos, que esto va a ser una cantidad que va a ser muy difícil de poderla recuperar. Ojalá el Supremo se tome en serio vuestras reivindicaciones y acepte vuestros recursos, los de los regantes y los del resto de instituciones públicas que también han presentado ese contencioso administrativo contra el gobierno de Sánchez por la aprobación de esos incrementos de caudales ecológicos. Javier Berenguer, suerte. Muchas gracias y a ver si es verdad que, que se lo toman en serio. Y que se den cuenta, sobre todo,、eh, que, los, que las medidas cautelares que nosotros hemos pedido、eh, se ha demostrado que el daño es desde ya. No hay que esperarse al año 26. Y a ver si es verdad que nos escuchan y paralizan esto, porque desde luego es una, es una barbaridad lo que han hecho con nosotros. 101.4 TeleEnch Radio Marca.